hora de hablar de la quimera de otra vida de lo que no supí no expresar el trapecio que de la nada os y las de tragedias y triunfos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 Todo. Anotabais todo. absolutamente todo, es que en esos informes, eh, que de un caso relativamente sencillo o se hacían decenas y decenas de páginas, <risa> y ahora nos matamos por sí, eh, decirlo, sí, por eh, que seguramente igual ha matado un poco la investigación eh, de campo, ha matado un poco las prisas eh, por querer notificar algo, por ser el primero, y ser el primero significa eso, ser el primero, no ser el mejor.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 Fíjate y mencionas a la collar, algunos eh, casos se produjeron así, eh, casos eh, como los que te comento, porque conocisteis en eh, muchos hay eh, casos de persecuciones, eh, persecuciones eh, por parte de esos extraños artefactos a coches. había muchos eh, casos investigaste muchos. sí, muchísimos casos de persecución, incluso donde los testigos se bajan del coche y se meten debajo mm -hmm. del coche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 Claro, y, y porque fíjate que había un lenguaje. Eh, tú mencionas eh, lo del cura este, seguramente lo más eh, que se parecía a un cura únicamente por lo que el testigo interpretaba como una sotana. Pero, pero nada más, era, era, pero, pero se utilizaba un lenguaje, entonces. Sí, sí, sí, era un Clevingman con alzacuello en este caso. Y él decía que era, pues él me, me lo dibujó, incluso 20 años después,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 y eres un auténtico pozo de sabiduría en estos eh, temas José Bueno, Luis, son muchos años y aunque solo sea por los años algo se te va quedando Y bruto. porque los cuentas eh, con una pasión eh, que, que todo el mundo lo está oyendo y todo el mundo lo está sintiendo Eso sí, y muchas gracias a vosotros a programas como el vuestro que lo tratan con un respeto exquisito todo lo que tratáis y entonces es como, como una justificación de todo lo que has estado haciendo Pues se cumple al poder comunicarlo de esta manera. José Luis Hermida, mil gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo cuando tú quieras. Hasta luego. Es hora de hablar de la quimera de otra vida.